es que hoy recibimos a Estela Sinquepalmi, que es de una asociación, de una sociedad, de una grupa, me parece, de mujeres que se formó en La Pampa. Ahora nos va a decir cuándo la propia Estela. Buenas tardes, Estela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Sí, me encantó lo de la grupa. La grupa, sí, porque un... digo porque son mujeres nada más ahí. Somos, sí, somos solamente mujeres, sí, las yeguas de la morocha. Las yeguas de la es. morocha. Muy bien, la, <risa> la verdad es que eh, viene, viene como creativo, viene además, este, parece propio de estas tierras, Estela, eh, la, la, la, la animalidad elegida y todo. Y claro, la morocha, la referencia a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué un grupo sí. de mujeres se propuso hacer este grupo, Estela? Mira justamente, porque, primero por ser mujeres, y esto surgió en 2014, cuando todavía Cristina era presidenta, pero bueno, sufría todos los embates sabidos y por haber, eh, sobre todo de, por su cuestión de género, ¿no? además de, bueno, por su postura política eh, muy progresista, muy en contra de los intereses hegemónicos. Y bueno, decidimos formar un grupo acá en La Pampa, muy pequeño, en el, ori en el origen, éramos 7, 8. Y bueno, se fue dispersando, se fue abriendo, y hoy somos 6.800 a nivel nacional. En todas las provincias tenemos yeguas. Qué bueno que nos identificamos con esa terminología, justamente lo que era un insulto, tomarlo como, como una herramienta para identificarnos... Eh, en defensa de Cristina en defensa, y no queremos hombres ¿eh? ¿En defensa de Cristina, Estela y en defensa propia también? Eh, bueno, por eso digo que decidimos ser solamente mujeres porque entendíamos que como mujeres teníamos que eh, tener la fuerza suficiente como para defenderla a Cristina de los embates que venían desde la misoginia o desde el machirulismo como ella misma lo, lo denominó. Pero bueno, es un grupo que discute de política, eh, sin perder de vista la cuestión de género, eh, lo que nos convoca es la, la política, la mayoría son mujeres peronistas, no todas, algunas eh, no venimos del peronismo en, en, en nuestro origen, pero sí nos identificamos con las banderas de, bueno, sobre todo un día como hoy, eh, con Evita es ineludible sentirse peronista y evitista y cristinista y todo eso, ¿no? Tal cual. Eh, pasa por ahí. Tal cual. Eh, Estela, en todo caso, al principio eran 7, 8. Te faltó decir, éramos 6, 7, 8 también, sí, podíamos sí, haber dicho. Sí, sí, vos sabés que estuve, <risas> <risas> estuve a punto de decirlo así. Muchas veces decimos así, que éramos 6, 7, 8 y bueno, y, y después fuimos... Decenas, después centenas y ahora miles. ¿Y ahora cuántas dijiste? 6.800 somos. 6.800, la flauta. ¿Esto cómo, cómo surgió o cómo se fue desarrollando, mejor dicho? ¿Cómo surgió? Ya lo dijiste. ¿Pero cómo sí. se desarrolla una grupa a este nivel? Digo, porque nace acá en un rinconcito de la patria sí. y hay sí. muchas chispitas dando vueltas para que sí. terminen haciendo este fogón. ¿Qué, qué claro, pasó? ¿Esto es la cibermilitancia que se llama, Estela? Y de alguna manera sí. Nosotras eso tampoco lo considerábamos en, en un principio. Era, al principio era como juntarnos un grupo de mujeres que sufríamos cada vez que nos cruzábamos en muros ajenos eh, con los insultos, las agresiones que recibía Cristina... Y lo hicimos como en autodefensa. Bueno, pero de a poco, a través de nuestros propios contactos, se fue abriendo, hicimos un viaje a Buenos Aires para la despedida de Cristina en la última apertura de, de sesiones legislativas en 2015. Ahí nos conocimos personalmente, éramos en ese momento ya éramos 700 más o menos. Y nos conocimos con una bandera, nos presentamos, después... Con el tiempo hicimos una gran reunión acá en Santa Rosa, en, si no me acuerdo mal, en 2018, 2019. Eh, hicimos una reunión federal donde vinieron muchas yeguas de todo el país. Estuvo muy, muy bueno. O sea, trascendió los límites del Facebook para ya identificarnos personalmente y aparte, bueno, participamos de actividades eh, en la calle, que es lo que más nos, nos interesa, ¿no? Muy bien, muy bien. Me imagino que ha sido un momento eh, muy particular, no sé si extraño, pero muy particular, digo, a la hora de encontrarse con otras. Sí, tal cual. ¿Qué, qué pasó sí, porque, ahí? Y sí, es muy fuerte porque, sobre todo tratándose de Cristina, no cuando uno anda por la calle o en lugares donde... No, no conoce a la gente, uno tiene siempre como el, el, el cuidado de decir eh, que está a favor de Cristina porque eh, hay como un sentido común establecido en torno a que Cristina es el demonio o es mala palabra. Entonces, es tener esa, esa libertad de encontrarte con otras mujeres sin conocerlas, pero partiendo de ese punto básico de respeto, de cariño, de amor, de, de, de tenerla como nuestra referente política, eh, es, es muy fuerte, porque te da una, una cuestión de identidad que, que es muy difícil de, de adquirir en otros, en otros ámbitos. Normalmente, en, en el ámbito de la calle de... de público, uno se encuentra con rechazos, entonces conocer a alguien sin conocerlo y ya conocerlo, porque en eso estamos de acuerdo, es, es muy interesante, es muy fuerte, además. Además, eh, cuestión... ¿qué que, que, que es lo que nos estás contando, Estela, finalmente? Digamos, ¿apareció en la realidad una mujer que se volvió la referenta No solo de, sí. de una buena parte de la sociedad, sino especial y específicamente de una buena parte de la cantidad de mujeres en la Argentina que se habrán sentido identificadas con su palabra, claro. con su... No sé si con su claro. aspecto con su hablar, pero, pero sí la manera en la que Cristina Fernández de Kirchner encaró tantas situaciones. Porque, claro, cómo se plantó, cómo... cómo las agallas, ¿no?, que tuvo para defender un, un proyecto después de haberse quedado sola, eh, que muchos decían, bueno, ahora que no está Néstor, ¿qué va a hacer Cristina? No, bueno, Cristina demostró que era Cristina, además de Néstor, además del peronismo, era Cristina, ella tiene iniciativas, ella, ella se planta frente a los intereses que hay que combatir. Y bueno, eh, le pasó de todo, ¿no? No, no, indudablemente no le resultó sencillo. Y nosotras, bueno, humildemente desde el grupo siempre estamos tratando de, de, de poner en valor todo eso que, que hizo Cristina en su momento y bueno, lo que le está costando en este momento sostener este proyecto de unidad, de, de, del Frente de Todos, eh, sabemos... Bueno, nos cuesta entender a veces qué pasará por su cabeza, pero eh, siempre eh, respetamos sus decisiones, estamos siempre alertas o esperando a ver qué va a decir, con qué carta va a salir, con, con qué tweet o, o algo por el estilo. Estela... Estamos muy pendientes. Tal cual, eh, están muy pendientes ustedes y buena sí. parte de la sociedad también, sobre sí. todo porque son tiempos sumamente extraños si se me permite la, la expresión, Son, es, es un momento muy raro de la historia, no solo de la Argentina, sino del mundo. Eh, sí. Hoy, 26 de julio, recordamos a Evita... Eh, sí. Porque se terminó su existencia física, empezaba el mito, empezaba claro. el legado de, de Evita, eh, que se transformó verdaderamente en una bandera para la clase trabajadora, para claro. las personas humildes, para las dirigencias también. Eh, no pensábamos, quienes reflexionábamos acerca de la historia, Estela, eh, que, que surgiría de nuestro seno político otra mujer tan otra potente... Mujer. Y, y, y que seguramente está forjando también un gran legado. Ahora, ¿cuál es el, el rol que nos propone eh, reflexionar sobre el, lo que hace Cristina, sobre lo que es Cristina? ¿Cuál es el rol de la mujer, de la mina argentina, Estela, en la militancia, en la política, en el compromiso que se haga? Porque claro. ya está más que probado que la mujer argentina y que la mujer latinoamericana es luchadora. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Por eso eh, refuerzo esta idea de que no queríamos que eh, eh, intervinieran hombres en el grupo porque queríamos reforzar esa identidad femenina en defensa de, de Cristina. Eh, desde ya eh, en el grupo nuestro hay muchas mujeres que militan además en cuestiones de género, eh, feministas. Bueno, hubo grupo mucho tipo de discusiones con respecto a, a alguna postura un poco dubitativa con respecto al aborto en su momento bueno todo eso se discutió mucho en el grupo y bueno eh, hubo quienes estuvieron de acuerdo quienes estuvieron en contra pero finalmente Cristina dejó bien claro cuál es su postura con respecto a ese tema entonces yo creo que no no quedan dudas de que eh, vale la pena seguir reforzando esta cuestión de género y de que nos identificamos con ella como, como bastión de resistencia y como propuesta de cambio y de, de, de lucha, de, de lucha contra, contra el establishment, contra esto que, que hoy quiere hacer estragos, que hoy quiere eh, dar un golpe blando, si pudieran duro también, qué sé yo. Eh, estamos preocupadas por, por todo proceso de desestabilización eh, al que exponen no solo a Cristina, sino a nosotros porque Cristina somos nosotros somos nosotros, nosotras y nosotres, somos todos somos el pueblo que la, que la sigue y que si a ella le pasa algo nos pasa a todos nosotros y el que bueno, el que esté fuera de esa mirada eh, la verdad que también lo va a vivir eh, mal porque aunque no se dé cuenta, eh, la persona que no está defendiendo este modelo, está defendiendo un modelo, si es un trabajador, un modelo que le va a jugar en contra, tarde o temprano se va a dar cuenta, pero bueno, nosotros tratamos de, de decirlo ahora, antes de que vuelva a pasar lo que pasó en 2015, ¿no? con la llegada de, de Macri, Muy bien. no sé si se entiende. Se entiende perfectamente, la clase trabajadora no puede apoyarse en quienes van a ser sus propios verdugos y eso ya está más que probado. Es una cuestión de, de modelos, pero hacemos hincapié en las personas por, no solo por esta fecha, sino también porque parte de la coalición y del sentido sí. que ganó el Frente Todismo eh, sí. es, surge del ideario y de la imaginación, de la capacidad política de Cristina Fernández. Sí. Sí. Fernández de Kirchner. Tal de... cual. De, toda, claro. de todas maneras, hoy hablamos, Estela, del de intento desestabilizador de distintos sectores, el Poder Judicial o una buena parte del Poder Judicial del, del sí, sí. Partido Judicial hace lo suyo, el Poder sí. Económico y también la eh, oposición que le falta a su responsabilidad institucional. Muchas veces la oposición habla, Estela, de que los que están en el gobierno como si diputadas, diputades, dip, eh, senadores y demás sí, no que, fueran parte del sistema. Como si ellos no fueran parte del gobierno, tal cual. No solo son parte del gobierno, sino que son los responsables directos del Estado en que dejaron al país en el 2019, cuando asume el Frente de Todos. El país estaba destrozado. ¿no? Más allá de que si nos gusta o no nos gusta, o más o menos, el acuerdo con el fondo o eso es otra discusión, eh, acá antes que nada hay que entender que los que destruyeron el país son los que gobernaron durante esos cuatro años, y si vuelven, eh, lo poco que queda en pie lo van a destruir del todo, ese es un... no darse cuenta de eso me parece que es eh, necio directamente, no darse cuenta de que eh, Cristina se puede caer más o menos simpática pero representa un, un movimiento que nos va a liberar de eso, que nos va a dejar respirar, que nos va a devolver dignidad, que nos va a devolver trabajo, derechos. Es in, innegable la cantidad de derechos que se consiguieron durante el gobierno de, de Cristina y de, y de Néstor, por supuesto. Eh, No tener eso en cuenta me parece que es necio directamente. El odio de mucha gente eh, lo lleva a, a, no, a no darse cuenta. Eh, es muy triste, es muy triste porque a veces uno dice, ¿con quién estoy discutiendo? ¿De qué estoy hablando? Si estas cosas no hay que explicarlas, estas cosas hay que sentirlas, hay que darse cuenta, hay que, no sé, hay... Eh, Hay lugares donde las palabras sobran, donde los hechos, donde la realidad tiene que hablar por, por sí misma, me parece. Tal cual. Y sobre todo en un momento donde este, lo que está en juego por ahí es justamente la institucionalidad y la democracia que nos hemos sabido ganar como pueblo. Estela, estamos muy okay. agradecidos contigo eh, por este rato. Desde ya, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por, por este contacto y a vos, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, que tengas buena jornada y un cariño entonces para las yeguas de la Morocha que como otros sectores han salido a condenar el clima de desestabilización que tenemos que vivir. Gracias, Estela. Sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta pronto. pronto.